Mami Miguel Que sigue el sentimiento otra vez Kiko Rodríguez Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el alcohol Después me abandonó y destrozó mi corazón Que me llamen vagabundo, borracho y loco no importa Que destrozado que estoy, solo Dios sabe la pena que llevo en mi alma Y por eso voy a seguir tomando, y voy a seguir tomando Que no quiero